describieron, relataron en forma mayoritaria con algunas bemoles de que el policía claramente ejecutó al muchacho, al joven Michael Brown. Sin uh -huh. embargo, cuando uno escucha al fiscal general del estado de Missouri en su declaración anunciando la decisión del gran jurado, él habla de cómo algunos testigos que no tuvieron la oportunidad o no quisieron hablar con los medios de comunicación, ellos en forma mayoritaria coincidieron con la historia, con la, el relato, la historia oficial del policía uh, Darren Wilson. Así así las cosas, podemos ver de que la actitud del de fiscal de, de la ciudad del estado de Missouri, que tiene una gran historia, que tiene una gran conexión con policía, su papá, su primo, su cuñado, inclusive su mamá trabajando dos años como como eh, burócrata dentro del servicio de la fuerza policial, eh, una, una gran uh, parcialidad hacia el caso y Y fue el grado tal de parcialidad de que hubo gente que recogió miembros de, de, de la legislatura estatal de Missouri que recogieron arriba de 70 mil firmas para obligar a este señor a que se des, desasociara, se desconectara, se desligara del caso por su por su uh, digamos uh, conflicto de intereses. No así eh, el establecimiento, el sistema judicial eh, permitieron que ese ...que es selección del gran jurado... ...personas fueron entrevistadas... ...nueve de los doce miembros del gran jurado blancos... Eh, ...claramente una selección parcial... ...diseñada, construida... ...para una decisión... Eh, ...que coincidiera con la versión del policía... ...ahora, el policía le han pagado gran cantidad... ...alguien allá anónimamente... ...supuestamente recogió cerca de medio millón de dólares... ...para su defensa... Eh, inclusive le pagaron una gran cantidad de dinero para que hiciera unas declaraciones la versión del policía es de pintar, no sé si la audiencia de ustedes haya tenido la oportunidad de mirar la película Terminator eh, un hombre del futuro que viene al, al pasado, viene a nuestro tiempo a hacer un eh, asesinar a una persona que supuestamente después va a tener hijos que en el futuro van a causarle problemas al, al imperio, a la fuerza dominante en el gobierno allá, y cuando en la película lo quieren destruir, eh, parece que es inquebrantable, inmortal, lo siguen matando, lo siguen descuartizando, y sigue avanzando, y sigue avanzando amenazadoramente. Así es la historia del policía, describiendo al joven Michael Brown, cuando dice que le disparó unos claro. cuantos tiros, y le disparó otros, y le disparó otros, desde todos los medios de comunicación con algunas cuantas excepciones, hasta la historia oficial de la policía y la historia oficial del procurador de justicia, es de que el, el atacante, en este caso, la persona que fue convertido en peligroso, asesino, criminal, etcétera, etcétera, el malo, eh, asesinado por un policía bueno que acababa de salvarle la vida a un niño antes de llegar allí, y estaba amenazadoramente, peligrosamente acercándose al policía y él tuvo que seguir disparando cuando que en la realidad de los hechos el, el joven se encontraba a 100 metros de distancia de donde estaba el policía no presentaba ninguna amenaza sobre todo cuando tenía las manos levantadas en señal de rendición malherido, muriéndose Ahora, ¿quiénes son aquellos que en este momento se están manifestando y eh, que eh, Obama, escuchábamos, decía, bueno, son violentos, hay que encarcelarlos? ¿Quién es la gente que hoy está protestando contra esta decisión de la justicia? Eh, no es un monolito, no es un solo grupo homogéneo, uh -huh. son gente que ha mirado el video, que ha, ha logrado a través de las redes sociales, a través del internet, per, eh, medios de, de alternativa, han logrado eh, identificar, entender lo que pasó en ese momento, como el, el, el, el, el sistema de justicia todo torcido, todo quebrado, todo quebrantado, eh, puesto de una manera de que al final del día la gente de color como Michael Brown eh, son los que están llenando las cárceles, gente que sabe de que en las cárceles, eh, como lo hicieron después de la guerra civil, cuando los negros recién liberados, que habían rec recién recobrado su libertad, los policías, los jueces, los fiscales, recibían un incentivo financiero para inventar crímenes y enviar eh, los negros recién liberados a la cárcel a través de los llamados códigos negros, ser usados por el Estado como prisioneros para seguir el, haciendo el trabajo gratis eh, sin salario que hacían antes como esclavos uh -huh. eso a través de los años en, después de los años 80 s con el, el presidente Ronald Reagan vicepresidente George Bush con la llamada a, aplicación de cero eh, aceptación de narcotráfico la guerra contra las drogas de repente eh, los policías los fiscales, los jueces reciben incentivos eh, de nuevo de una forma casi idéntica a lo que ocurriera después de la guerra civil para enviar afroamericanos y latinos a la cárcel. Cuando las familias están siendo encarceladas, divididas, algunos presos enviados a 300, 400 mil kilómetros de distancia de donde está la familia, los niños se quedan separados, las familias truncadas, todo eso tiene un efecto acumulativo la gente que es constantemente instigada, luego está la juventud de 18 a 25 años ahora con las operaciones aprendidas por los departamentos de policía que son enviados a Israel a ser entrenados cómo lidiar con terroristas allá en la llamada guerra contra el terrorismo de Estados Unidos eh, el hostigamiento constante de, la, de los jóvenes eso tiene también un efecto acumulativo entonces cuando hay una válvula de escape una un, un, la gota que derramó el vaso como dicen por ahí pues se entiende de que eso aunado a un alto desempleo falta de oportunidades en las comunidades negras y latinas pues eh, la gente salga a la calle a expresar su indignación ante un sistema que le está fallando y está encarcelando, su, encarcelando a su juventud Fernando, ¿y qué pasa con estos estos números que están dando vuelta últimamente sobre la migración de niños solos que están eh, yendo a Estados Unidos Principalmente desde desde Centroamérica. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, hay que ver un poco lo que está detrás fondo, porque eh, si vemos de que eh, la venta de armamentos, la venta de drogas ilegales, cocaína, metanfetaminas, marihuana, eh, eh, cocaína, eh, eh, producen una enorme tasa de del de ganancias para los vendedores alrededor del mundo de humanos no solamente en américa la tiene en ese continente sino que en europa en asia en áfrica entonces eh, cuando estamos hablando de una intensificación una un reforzamiento de la línea fronteriza del muro del, del muro físico de concreto como el muro electrónico que ha construido que han construido las empresas de israel ahí como como los aviones Eh, drones proveídos por Israel para volar han ambos lados de la frontera esa vigilancia intensa que hay en la frontera México-Estados Unidos donde llega un enorme eh, donde hay un enorme flujo de tráfico de humanos pues entonces las ganancias se multiplican para los traficantes de, de, de humanos los que traen los migrantes del sur hacia el norte ocurre de que los el partido republicano en su deseo de tomar control de las dos uh, casas del Congreso, en, uh, sobre todo en particular del Senado, eh, decidió utilizar a los migrantes como un uh, uh, uh, uh, uh, arma de campaña, por así decirlo, entonces ellos eh, ad, co en, en conjunción, en relación, en acuerdo con los agentes de la patrulla fronteriza donde hay una enorme eh, el, el grado de corrupción por el por el narcotráfico y el, el tráfico de manos eh, hablaron con ellos para que le avisaran a la gente de que jóvenes niños que llegaban a llegaran a Estados Unidos al pisar territorio americano se entregaban a la justicia y los iban los iban a absolver les iban a dar permiso para quedarse con sus papás con sus familiares entonces facilitaron ya vemos por ejemplo de que el, el, el cartel de los de los zetas que recibió un alto entrenamiento de los Estados Unidos que protege el territorio de la costa del Golfo el, el territorio donde hay petróleo y gas reservas de gas y petróleo de, de de México donde controlan los zetas también ellos tienen mucho que ver con el tráfico de humanos de repente Eh, los traficantes de humanos como que se fueron a dormir, la vigilancia de los Zetas se desapareció, se, fue, se fueron a chechar una siesta, hasta el el el cambio, el camino todo limpio para que hubiera un gran éxodo de niños centroamericanos y que llegaran al a a a Texas, a, a la frontera. Adicionalmente, las fotos que las fotos que empezó a circular Fox News. Eh, y que otros medios empezaron a copiar, a, a publicar también, eran fotos que que habían sido tomadas desde los centros de detención de la patrulla fronteriza, donde solamente los agentes tienen acceso. Quiere decir de que había agentes que eran parte de esa campaña mediática para que hubiera una gran amenaza de niños invadiendo Estados Unidos. Por lo tanto, Barack Obama se podía presentar, no solamente Barack Obama, sino todo el Partido Demócrata como unos eh, partidos... Eh, incapaz de cuidar la frontera donde posiblemente pudieran entrar radicadas del Estado Islámico y que los demócratas para cerrar y ya no no te robamos más tiempo querés contarnos que es pueblos sin fronteras y eh, ustedes eh, están trabajando en una radio allí eh, si no me equivoco yo acabo de llamar a california es donde se encuentran ahora no mira nosotros eh, eh, pueblos sin fronteras empieza en los años noventas con un programa que se llamaba sin fronteras diagonal without borders eh, hablaba de la geopolítica, sindicalismo, luchas de los indígenas, luchas de las mujeres, eh, sindicalismo, agricultura orgánica, etcétera, y que de repente eh, pasó a ser pueblos sin fronteras un programa de noticias bilingüe, eh, inglés y español, que transmitíamos acá todos los días. El equipo que estaba trabajando en eso era el equipo del colectivo colectivo Poderes Sin Fronteras, porque ahí se llama el programa, pues. De repente el programa ese fue eliminado, fue reemplazado con el programa que ahora hacemos, el programa nacional, internacional, que se llama Informativo Pacífica, que afortunadamente podemos... Eh, eh, Compartir con audiencias de, de estaciones de radio de seis países en estos días, eh, este el, el grupo de personas que estamos acá, pues de repente hacemos el, el programa de noticias de media hora todos los días, el viernes hacemos un resumen de noticias que se llama El Sur en el Norte, un programa de una hora. Eh, y eh, recientemente lo estamos eh, eh, tenemos un canal en YouTube en, en donde estamos subiendo videos que se llama Informativo Pacífica, y el grupo que colabora en la producción, el montaje, la recolección de información, eso es lo que nosotros somos. Algunos se dedican más en el aspecto técnico, en el aspecto del video, otros hacemos trabajo de investigación, de hacer entrevistas ese otro tipo de cosas y nos repartimos el trabajo pero en sí esa es la esencia eso es un grupo multinacional tiene tiene varias nacionalidades acá y eh, con con un gran énfasis en lo que pasa en América Latina pero aquellos que conocen nuestro trabajo cubrimos el mundo en castellano en español pues Ahí justamente estoy mirando el Twitter de eh, Informativo Pacífica, es info-pacífica, así también nuestros oyentes se pueden meter y, y chequear un poco de qué se trata. Eh, Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto, eh, y nada, quedamos obviamente a disposición por lo que necesiten desde aquí, desde La Plata, Argentina, eh, y nada, obviamente quizás volvamos a molestarte en algún que otro momento este, para seguir teniendo un poco más de información acerca de lo que está sucediendo. Un saludo, un abrazo solidario a, la, a todos los ciudadanos, ciudadanas de la patria grande, eh, eh, un saludo cordial de hermano a hermano, aquí estamos a la orden igualmente, cualquier cosa que podamos hacer para que nuestra audiencia esté mejor informada, mejor armada para defender sus derechos a la orden. Muchas gracias, Fernando.